Meccan etapa 18. La revelación de ello y cortó a un famoso, por lo que se afligió por eso, y Yoemem dijo, su diablo se desaceleró, por lo que Surat Alidua descendió sobre él.